Ya estamos en la etapa de la puesta a punto de todos los que son nuestras unidades educativas. En cada uno de ellos se está terminando ya la refacción con lo que ha sido pintado, con lo que ha sido poner nuestros baños en las condiciones adecuadas y es este la parte de los techos. Y en este caso aquí en esta unidad ya estamos también con el desgrosado final de lo que es este la, las áreas deportivas, lo que son los parques y estamos en la fumigación de lo que es el, el toda la, la infraestructura del colegio, porque queremos darle a los niños las condiciones adecuadas para que no tengan enfermedades, para que para que puedan desarrollar bien todas las cosas y bueno, que estén que no eh, tengan riesgo de nada, ¿no? Por eso que se han hecho todas las correcciones y todos los trabajos. Así como estamos ahorita aquí en el Colegio Nacional Guavirá, ese mismo trabajo se va a hacer durante todo este tiempo en las 37 unidades educativas para garantizar que nuestros niños lleguen con todas las condiciones adecuadas al inicio de clases este lunes 3 de febrero.